Gira el mundo y nadie parece tener el control. Políticos que hablan demasiado y dicen tan poco. La guerra se libra en todas partes. Los jóvenes marchan. Los ricos se enriquecen. Los pobres siguen esperando. En las calles el caos. En las noticias confusión. La gente grita por justicia, pero la verdad se ahoga entre el ruido. Este es el mundo de hoy. Una bola de confusión. people moving up people moving in why because of the color of the skin run run run but you're choking how loud love that is the preacher. teacher and the seeds nobody is interested in learning but the teacher, teacher. segregation determination demonstration teacher So shooting rockets to the moon Kids going up to zoo Politicians say more taxes Will solve everything Let me hear let me hear let me hear you Bienvenidos de nuevo a Kales Kales Soul, os saluda Papa Soul. Segunda sesión desde la 100.0 de la FM de sinchilik y Ratia. Os invita a un viaje donde vamos a recorrer al alma de la música negra. Dos horas de viaje con mucho soul, algo de funk, otro poquito de rock, studio, ska. En definitiva, la mejor música y con la mejor compañía a cargo de ZZ Añaki, Baranda, Funkdoti, Beñat, Carlos el profesor y el Dr. punco Arcaich Cortavitarte. Hoy... El programa lo vamos a dedicar a un hombre clave en la escena soul de los años 60 y 70, el gran Don Davis. Nacido en Detroit en 1938, Don Davis creció entre el jazz, el gospel y el blues que llenaban su ciudad. Empezó como guitarrista en los primeros días de Motown, dejando su huella en clásicos como Money, That's Where I Went o Bye Bye Baby. Pero Davis buscaba un sonido propio, más libre. Así nació su sello Grovesville, donde trabajó con talentos como George Clinton o Laura Lee, creando una fusión única entre la elegancia del jazz y la fuerza del soul urbano de Detroit. Pues muy buenas, aquí Baranda, otra semana más A cargo de mi gran amigo Papa Sol Y el resto de los componentes de este grupo Y bueno, pues su camino lo llevó hasta Memphis y Stacks Records Donde produjo el éxito Who's Making Love De Johnny Taylor, uniendo el alma del norte y el sur En los años 70 regresó a Detroit Produjo artistas legendarios como Aretha Franklin Y Parialyament Funkadelic Y firmó himnos del sol y el fan como Disco Lady y You Don't Have To Be A Star. Más allá de la música, Don Davis también hizo historia como empresario al dirigir el First Independence Bank, el único banco afroamericano de Michigan. Don Davis fue mucho más que un músico, un productor visionario, un innovador y un símbolo del alma de Detroit llevada al mundo. a escuchar este primer tema producido por nuestro protagonista de hoy, Don Davis damos paso a la sintonía que anuncia la sección que nos lleva directamente a nuestras pistas de baile No... Mm.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 Pues vamos a ir hoy con un artista que guarda relación con el hilo conductor de hoy. J.J. Barnes es al que vamos a dedicar hoy la sección de en Orden. Uno de esos nombres destacados en la escena. Este, J.J. Barnes, nació en Detroit, Michigan, en 1943. James J. Barnes comenzó su carrera musical en 1960 en los sellos Mickey y Richtig. Eh, sacó los temas ahí, eh, Just just One More Time y Please Let Me In, con los que tuvo un éxito relativamente pequeño. Aunque estos dos temas más tarde triunfarían en la escena en orden, lo cual bueno pues lo que nosotros nos atañe y está bastante bien. Más tarde firmó con Motown como compositor, pero sin llegar a grabar como cantante. De hecho, la canción que vamos a que vamos a escuchar a continuación, Every Time I See You, I, I Go Wild, eh, la grabó allí en Motown en 1967. Eh, fue grabada por Barnes en principio, pero no llegó a ser publicada. En su lugar, eh, Barry Gordy eh, decidió publicarla con St Stevie Wonder como cantante, quien también era uno de los autores del tema. Vamos nosotros a escuchar la versión de JJ, la que triunfó en el orden. Dale caña DJ. esa falta de oportunidades como cantante llevó a Barnes a salirse de Motown y probar suerte en otros sellos así en 1967 también lanzó, lanzó en el sello Grovesville que hemos mencionado hace nada, de Don Davis, su mayor éxito Baby Please Come Back Home que alcanzó el puesto número 9 en las listas eh, Barnes también fue miembro de Holidays, trío que formaba con Steve Mancha y Edwin Star al que le unía una gran amistad A finales de los 60 eh, pasó también por Revilot, Buda y Bolt. Eh, luego en los 70, por recomendación de su amigo Edwin Nestar, se mudó a Inglaterra, donde se hizo popular y firmó con, con Tempo Records. Se convirtió en uno de los artistas favoritos de la escena y realizaba actuaciones en vivo con frecuencia. Barne siguió sacando discos durante los 80 y los 90. Pero mí, personalmente, esas grabaciones eh, me gustan menos. Eh, vamos a escuchar nosotros Common Back, de 1969, en el sello Bolt. Tema que está en el álbum Rare Stamp, en el que la cara A es para Vance y la cara B para su compañero Steve Mancha. Este álbum, por cierto, fue producido en Bolt por el protagonista del hilo conductor del programa de hoy, Don Davis. Vamos con este tema que se ha convertido en uno de mis favoritos últimamente. Dale, cañadilla. Ooh, babe, baby, You will only like this so lonely This con más temas con la firma de Don Davis Otra producción esta vez con la voz de uno de los grandes del soul, Binn y e. King. Un tesoro escondido en un gigante del soul él, que llevó su voz desde Harlem al mundo con himnos como Stand By Me explora aquí un rincón menos transitada de su catálogo en 1968, en plena transición del show clásico hacia nuevos sonidos Vinnie King graba It's Amazing un single que no alcanzó el estrellato comercial pero que hoy resuena como una joya de la época y antes de que pinchemos esta joya de Vinnie King It's Amazing eh... Vamos a dedicarlo, en principio, eh, porque vamos a recibir una aportación, porque ya sabéis que estamos en plena campaña de Sin Chilagum, que es aportación de 40 euros, y este tema en concreto vamos a dedicarlo a, a Isiar, o la Laizola y a Miguel Iraeta, que además justo viven enfrente de la radio, y a todos los que nos habéis apoyado también, eh, en este caso a la... ...al programa, gente que nos escucha... ...por ejemplo, Guillermo Estebanez... ¿eh? ...Maito Laizola, Inoa Navarro... ...Eñaut, Michelena... Eh, ...pues todos estos nos han, están aportando... ...es una ayuda que... ...que vale mucho... ...vale mucho y que nos ayuda... A, ...a crear programas como este... ...y como otros muchos programas que hay en la... ...en esta casa... ...en Sin Chile, Kiratía... ...o sea que... ...por Insía, Rola y Zola... ...y por todo el resto que nos habéis ayudado... ...ya sabéis que también todos los que queráis 40 auritos nos va a venir bien para la temporada. Adelante, bien equin. Harlem Felt so all alone With no sense of directions Till you gave my heart a home Yes or no me. I'm living for you, baby, living just for you. I'll give my heart completely, that's what love will make you do. It's amazing what your love It's a mystery me, how I made it without you It's amazing, it's amazing, baby It's amazing, it's amazing, baby Girl, before I met you, I had nothing but my name now to kiss the ground you walk upon it's amazing but your love has done for me oh, baby, La sección, que es una mirada a esos LPs que marcaron el alma del soul. Discos que no solo debes escuchar, debes sentirlos. Chess Records fue el sello de blues más influyente de la historia y un pilar en la difusión de la música foramericana hacia el gran público, sin renunciar a su autenticidad. En los años 50, grabaciones de artistas como Moody Waters... Howling Wolf, Johnny Lee Hooker, Sonny Boy Williamson 2 y Little Walter, junto al talento creativo de Willie Dixon, definieron el sonido del blues eléctrico de Chicago. Más adelante, la incorporación de Chuck Berry y Bo Diddley impulsó el nacimiento del rock and roll. Welcome to the club, we've got a deck of cards, and a TV too, I know it won't help, but Lord it might comfort you, we've got every sad record, that you can think of, so welcome Ya en los años 60 el sello atravesó una etapa de transformación el público afroamericano se volcó hacia el sol mientras las bandas británicas triunfaban versionando los clásicos de chess en ese contexto artistas como eta james o nuestro protagonista de hoy en remember little milton mantuvieron viva la esencia del sello al fusionar el blues tradicional con el sol moderno logrando que chess conservara su relevancia en una época de cambio I hear the crow in the morning I want hear the crickets late at night I can't be happy in the city Making love don't seem right Please take me back home Just for a little while Drop me out at the cotton house Where I can make love country style Little Milton, nacido en el Delta de Mississippi, destacó por su poderosa voz y su estilo de guitarra eléctrica elegante, lo que le valió comparaciones con B.B. King. Tras un breve paso sin éxito por Sun Records, bajo la dirección de Eric Turner, fundó su propio sello, Bobbin Records, en San Luis, donde logró un éxito regional con I am Lonely Man y trabajó junto a figuras como Albert King y Fontella Bass, Su talento atrajo la atención de los hermanos Leonard y Phil Chess, quienes comenzaron a distribuir su música en 1959. Poco después, Little Milton se incorporó oficialmente a Checker Records, filial de Chess Records, iniciando así la etapa más importante de su carrera you could be at home doing the same doing thing Cause when you cheat on a love, that's true Oh, tell me now, who's cheating who? My night's out with the boys Así, en 1965 llegamos al momento en el que se lanza el álbum Where Gonna Make It, claramente integrado en este estilo de soul blues que no se ha hablado antes, con arreglos más elaborados que los blues puros de los años anteriores. Incluye el sencillo homónimo Where Gonna Make It, que desde luego fue todo un éxito en la carrera de Little Milton, alcanzando el número uno en las listas de Ritman Blues y llegando al número 25 en el Hot 100. the blue he said i don't want a dollar and don't you give me a dime until you bring back that little girl oh. los de la década de 1960 el blues tradicional está en transición y el sol y el rhythm and blues dominan la escena afroamericana popular por otro lado el movimiento de derechos civiles está en pleno auge y este álbum se inserta claramente en ese cruce Ain't no big deal on you yes you had everybody food including me I was so blind La canción We're Gonna Make It, desde una estructura básica de blues y con un toque más melódico y unas instrumentaciones más completa y alegre, Sefer se ve reforzada por su letra ambigua, que va desde un plano superficial en la que puede interpretarse como un triunfo del amor sobre la po pobreza. Quizás tengamos que comer frijoles todos los días, pero lo vamos a lograr, a un plano más metafórico, como un himno optimista, para el Movimiento por los Derechos Civiles, al estilo de A Chance is Gonna Come, de Sankuk, publicado solo unos meses antes. La unión trae paz interior, no podemos estar siempre derrotados, promete Milton. Así que lo vamos a lograr, sé que lo haremos. Cuando la noche ha llegado, la tierra es oscura y la luna es la única luz que verá. No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me If the sky that we look upon Should crumble and fall now And the mountains should tumble Un clásico de Chicago, de Chicago que fusiona Blues y Soul, un álbum maravilloso, el de Little Milton, con la misma sotificación hover, sofisticación que caracterizaba los trabajos de Bobby Blue Blunt de la época. Los arreglos son magníficos, obra de Phil Wright y James Carter, con una buena dosis de vientos más potentes y jazzísticos, que contrastan a la perfección con la voz más áspera de Milton, creando una mezcla sublime. Los ritmos evocan el sol de Chicago de entonces, con un growth resistible e incluyen grandes temas originales como I know big deal on you, Life is like that, Can't hold back the tears o el ya reflejado Where gonna make it, que combina con versiones como la que hace Little Milton de Stand by me de Benny King. So we're gonna make it, I know we will. We not have a home to call our on, but we're gonna make it, I know we will. We will have to fight hardships alone, but we're gonna make it, I know we will. Cause the gathering brings peace of mind, we can't stay down. time so we're gonna make it I know we will I call maybe oh I choose cold but we're gonna make it We, we may not can spare a road to come, but we're gonna make it I told you will and if I have to carry around a fan singer, get the dead the down in the line I've got your love and you know you got time so we're gonna make it ...excelente elección... ...la de nuestro amigo Baranda... ...We're Gonna Make It... ...de Little Milton... Eh, ...yo creo que un álbum completo... ...muy bueno... La, muy buena. Muy ...bueno, bueno pues vamos a seguir con nuestro... ...viaje por las obras... ...la mayoría de ellas producidas... Eh, ...compuso poco Don Davis... ...más que nada estuvo al frente de... ...de labores de producción... Eh, tras su éxito inicial, vamos ahora con otro artista, con Open The Dude To Your Heart, Darrell Banks firmó con el sello Ball Records, que era el eh, filial de Stacks, y era la misma el mismo sello que albergó pues a grandes artistas de, de, de la compañía como Otis Redding o Carla Zomas. Y allí eh, grabó esta joya de 1969 y como no bajó la producción de, de Don Davis, I am the one who loves you. La canción no llegó a los primeros puestos, pero en el circuito del Northern Soul británico se convirtió en un secreto muy bien guardado. Meses después de esta grabación, eh, Banks moriría trágicamente abatido en Detroit. Tenía apenas 32 años, su carrera fue breve, pero cada nota suya sigue viva. If this will be the day you just walk away You don't realize I recognize your life You expect me to believe all your alphabet You think you're smart, cause you're using me If you're so smart, what can't you see, girl? Never, never, never forget You think you're fooling me You're fooling yourself Cause the truth is I love you And nobody else Don't let you love Just slip through your hands What can I do or say To make you understand, girl I'm the one who really loves you, baby I'm the one I'm the one who loves you When you came to me, saying blue Didn't I see you too, oh baby I'm the one who really loves you, baby Yes, I am Oh, baby get to see it? Can't you feel it? I'm the one, baby I'm the one who really loves you, girl Yes, I am Oh, baby Oh, baby Oh, yes, I am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 Muy bien, fan Toti, ¿qué tal? Aquí, de nuevo Bienvenido a la séptima temporada, ya eres casi casi un experto en casi, el casi, fan. casi casi, casi Eres un 98% experto, ¿Sí? tienes que ir a por el 100%, que seguro que lo consigues Todavía me queda Todavía te queda, pero bueno, para eso están esta, estos programas, para sí. ir recabando información y aparte de compartirla, ¿no? O sea, sí. Bueno, venga, no el rollo venga, a ver qué ah, nos traes hoy, Fang Toti allá. Pues hoy vamos a hablar sobre la canción You Can't Even Walk in the Park, que fue compuesta y arreglada y producida por el músico y compositor estadounidense Johnny Pate en 1973. Es una pieza fundamental de la banda sonora de la película de Braxpotation Shaft in the Africa, la tercera película de la serie protagonizada por Richard Roundtree como John Shaft. Es un tema instrumental de funk soul con un ritmo con un ritmo pegadizo, característico del género Braxpotation de la época. Johnny Pate fue el encargado de toda la música de la banda sonora, a diferencia de las dos películas anteriores de Sav, que fueron musicalizadas por Isaac Hayes. Aparece en el álbum de la banda sonora, titulado Shaft in Africa, lanzado por ABC Records en 1973. Y, como dato curioso, que imagino que queréis escuchar un dato curioso... Sí, sí, yo ya sé cuál es. <risas> dice el, el spoiler ayer. Pues, curiosamente, esta canción ganó mucha popularidad en España. Porque fue utilizada como el tema de entrada del conocido programa de televisión de José María Íñigo, directísimo. Y nada, sí, sí. pues vamos a... Vamos a escuchar la a escuchar. versión original, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? la canción. Pues <risa> nada, vamos allá. Vamos allá. Gracias, Toti, por este temazo. De nada. Bueno, seguimos con Don Davis. En 1969, el Soul estaba en plena evolución. Extash Record, el sello insignia de Memphis, acababa de perder a Otis Redding y buscaba redefinirse con nuevas voces y producciones más modernas. Carla Zomas, ya conocida como la reina del Soul de Memphis, representaba el puente entre el Soul clásico de principios de los 60 y el sonido más sofisticado y orquestal que empezaba a dominar el género. Su álbum, Memphis Queen, de 1969, donde aparece I Like What You Are Doing To Me, fue parte de esa estrategia. Una producción más cuidada, con arreglos de metales y cuerdas, pero sin perder el grupo del Stax Zones. Eh, vamos entonces con el tema I Like What Are You Doing To Me, escrita por Homer Banks, Betty Kratzer y Raymond Jackson, tres figuras claves del equipo creativo de Stax Zones y producida por Don Davis. Vamos allá. cómics partidas de consola películas series o en la vida misma arcades corta habitarte encuentra joyas que merecen girar a 45 revoluciones bienvenidos a la hora 45 mm. Bueno, pues esta es la sintonía de la hora 45, esta es la sintonía de arcades corta habitarte. Gabón, arcades ¿qué tal estamos? ¿Nos oyes? Sí. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, sí. Vale, vale. Bueno, decía que ¿qué tal estábamos? ¿Bien? Bien, casita, refugiado del mal tiempo. Refugiado del mal tiempo, pero bueno, seguramente que ahora con los temas que nos vas a pinchar bien a gustito. Bueno, a ver eso espero. eso espero bueno a ver cuéntanos cada vez que sintonizamos contigo es para establecer una, una relación ¿no? entre lo que nos vas a poner y alguna experiencia vivida no me imagino bueno más que bueno sí pero bueno en esta ocasión vamos a hablar de una serie de televisión ah. que últimamente me, me, me están saliendo bastantes cor, trozos cortos en, en youtube de la serie que bueno, pues en su día Fue una de mis favoritas y, y la verdad que la de mucha gente, supongo, porque en su día fue un hito. Los Soprano. Los Soprano, serie Los famosa soprano. serie, sí, sí señor. Sí, y bueno, pues una de las características que tiene también, aparte de, de que es una serie bastante original, en el sentido como como retrata la mafia estadounidense, uh -huh. italoamericana, pues que también tenía una banda sonora bastante potente. Y como no, pues pues entre esa banda sonora bastante potente, pues había bastantes temas de música negra, de blues, de soul, de funk. Incluso hay... recuerdo que había había un capítulo también que hablaba de de de lo metida que estaba la mafia judía y la mafia italiana en, en la industria discográfica de, del soul y del blues. Uh -huh. Así que bueno, pues tiene O sea que estaba bast bastante tira. bastante presente, ¿no? La música negra en esta serie lo Soprano. Sí, yo creo también que, bueno, yo siempre he pensado, no no sé si será así, pero vamos, que también un poco probablemente influenciados por las películas de Scorsese. Uh -huh. Scorsese sí. siempre ha metido mucho The Walk, mucho Blues, mucho Soul. Sí, además el... no produjo unos documentales, ¿no?, sobre la... Sí, sí, produjo unos documentales sobre Blues, sobre dirigió, blues. dirigió uno de ellos también. Uh -huh. Y, bueno, pues es, es un gran amante de la música. Además, Scorsese pues, tenía la particularidad de que, de que las escenas muchas veces la rodaba pensando en, en canciones en concreto, ah. por eso luego luego por eso sus películas parece que que encajan también, no es que encajen sí. también, es que realmente la ya. muchas veces la, las imágenes encajan en la música, sí, o sea, Sí, sí. sí. Uh -huh. pues... entonces bueno, pues eh otro día eso pues pensando un poco en lo soprano eh, en, que hay una serie que me hacía mucha gracia en su día por cómo retrata un poco la hipocresía del ser humano eh, uh -huh. en, en estos gánsters que se creen que son unos caballeros y, uno, y luego no son más que unos hipócritas y unos miserables. Y Gauster ha habido unos cuantos también en el, en el mundo del soul también, ¿no? Sí, sí. Bueno, ha habido alguno que otro. Da, daría para trote para Bueno, pues mira, apúntatelo. De Troy, por ejemplo. Sí, sí, bueno, a ver, la, la, la mafia ha estado presente históricamente muy muy, muy unida a, a los sellos discográficos afroamericanos. Tiene pues, pues, a... más lejos pues a, a Motown, Motown, ¿no? por el ejemplo. <risas> el, el ejemplo más claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué primer tema te apetece pinchar? Yo aquí tengo dos preparados. Bueno, pues, el, el primer capítulo creo que es el primer capítulo, si no recuerdo mal. La verdad que no me la he vuelto a ver, porque me, me, la, me la vi en su día, bueno, en su día cuando cuando iba saliendo me la iba viendo y estaba sí. bastante enganchado. Luego me la he visto dos o tres veces más, de, con el paso del tiempo, y esta es la verdad que no, pero vamos, creo que es el primer capítulo, de si no recuerdo es el capítulo piloto, si no recuerdo mal. Sí pues que sale un tema en una escena con Christopher, que es bueno, es uno de los protagonistas, Christopher Moltissanti, una escena bastante bien montada con un, con un tema de Bod일리 con el, con el tema además que con el que debutó Bod일리 en, en en Chess. En chess. Uh -huh. Sí, bueno, se publicó se publicó en Checker, su de Chess en el 55 y es su single debut que es Bod일리 I'm a man. Vale. Y, para, y para más narices La armónica que suena en este tema Pues es Billy Boy Arnold Que lo, que que, lo, que en lo tuvisteis en el mollo, efectivamente Pues sí. te parece que lo escuchemos Y luego seguimos con el siguiente tema Muy bien, venga Arcaich Arcaich in my pocket Keep a lot of folks alive Now I'm a main May 21 You know, baby We can have a lot of fun I'm a main I spell M Pues acabamos de escuchar a Bob Dilley, que me has dicho que en el primer capítulo aparece esta... Sí. Sí, ¿no? Sí, eso es. Sí, un... si no recuerdo... Bueno, estoy casi seguro que sí, bueno, pero... Bueno, al vamos. principio de la temporada. Sí, eso es. Vale, pues si te parece vamos a escuchar... Bueno, primero nos vas a presentar el otro tema que aparece en esta serie de los Soprano. Sí, bueno, pues otro tema que usaron creo que fue, si no me equivoco, en la segunda temporada, en un en un momento bastante trágico, tenso, eh, de decepciones, de bueno eh, de momentos sí, ¿eh? tristes y tal, pues bueno, pues usaron una canción de Oti reading que a mí siempre me ha gustado mucho. Bueno, es que Oti Redding, pues... ¿A quién lo gusta? A, a, ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta, Oti? <risa> <risa> iba, iba a decir que siempre me ha gustado mucho esta canción, pero es que me gustan todas. O sea. <risa> sí, sí, hombre. ¿Cómo no va a Entonces, gustar Oti no... Redding? <risa> claro, eso es. Al que no le cueste pues una... que se salga de la sala, ¿eh? Aquí hay varios. <risa> Un tema del, del 66, pues, publicado en Volt, uh -huh. su diario de Stacks, y compuesta por el propio Ray, como solía ser, bueno, pues, muchos de sus mejores temas sí. están compuestos por él. Están compuestos Aunque por él no, mismo, claro. efectivamente. Aunque no era músico, ni sabía de la música. Sí, es verdad, ¿no? Pues porque él... el tío no tenía mucha noción de música, ¿no? O sea, no, digo, de no... partitura, de... No, no, tocaba no, no, no, de cantaba oído, muy... cantaba de oído, vamos sí, eso, es, eso es, y bueno y, y se comenta, Algunos documentales comentan Que que cantaba la, A cada instrumento Le cantaba lo que tenía que hacer uh -huh. pues Les decía a, las, a los vientos Tenéis que hacer aquí pa pa pa pa aquí sí. po, po, po, po", Y bueno pues Pues así es un poco como no, no, lo he visto se, Salían sus canciones Eso es, eso es. un gran Un, un mito el sí, de, sí, eh, sí. Otis Redding ¿Y el tema se titula? Well, my Lovers Prayer. La, mi, pues, la traducción sería mi mi rezo de amante o mi, mi oración de amante o algo así. Bueno, pues con este rezo, con esta oración de amante, pues ya le despedimos hasta la semana que viene, si te parece. Muy bien. Aunque adelanto que la semana que viene hay pinchada. Ahí lo dejo. Ah, bueno, a ver, a, ver, a, ver, a ver cómo va la semana. Bueno, bueno, vale. Habrá que negociar con el jefe. La, la, la otra mitad está ya a asegurar A Íñigo. Joder, madre, mía. madre mía. Se apunta, se apunta a Mon Mardeo. Nada, mío? nada. Aquí ya sabes que estamos a gusto con que vengáis o que participes por teléfono. O sea, que lo que sea. Muy ya sabes bien, que estás invitado. Haremos. Vale, algo haremos. Vale, vale. <risa> Arcaich. Pues nada, nos despedimos con My Lovers Prior y hasta la semana que viene. Un saludo. Venga, un abrazo. Venga. Un abrazo. Igualmente, augur. Not to blame What you're gonna do to tonight When you need some loving arms To hold your tight Tell me what you're gonna do tonight When you need my heavy voice To tell you goodbye Honey, anybody you can Let that be no problem you've got to come on home and help me solve De I won't be missing you And honey my love of hell would be all over. go oh. Eta gaitezen, eska eta errigia zituen erritmoaren historia marrena bida jatzeko. Mundu osoan mugiaraziz. Ready, rocksteady, go! Bueno, pues tenemos ahora aquí al siguiente invitado barra colaborador, como es Beñat Zincunegi desde Urnieta. Gabón Beñat, Gabón, ¿qué Gabón, tal estamos? Bien, bien, estamos bien. Preparado, eh, tu segundo programa, ¿qué tal te sentiste después del...? Bueno, bueno me un poco atascado, pero, pero nada, bueno, a gusto, nada. a gusto no, con ganas. Ya sabes, cuando hay agujetas, lo mejor para quitarlas es, es <risa> más caña, ejercicio, ahí. más darle caña. <risa> Eh, pues aquí ay, estamos ay, ay. esperando todos ansiosos ahí tus, tus ritmos jamaicanos. ¿Qué nos vas a traer? ¿Qué nos vas a traer hoy? Cuéntanos. Bueno, pues hoy vengo con dos temas de, del grupo The Melodians. Uh -huh. El primer tema que escucharemos eh, se llama I Will Get alone Without You. Eh, es un tema de, de desamor y de, de la tristeza de la ruptura y de tener que seguir adelante. Uh -huh. Eh, y bueno, y el grupo, pues, eh, más que grupo, es eh, un trío de vocales. Es uno de los tríos vocales más finos del rock este y jamaicano. Eh, los han comparado con eh, The Temptations, que ya sé que os gusta a algunos también. Sí, sí, aquí os gusta, sí, sí, es uno de los grupos favoritos, los Temptations. Sí. Hemos pinchado, todo... hemos pinchado al principio un tema de ellos, precisamente, ah, es... el inicio. Se me, habrá... se me ha escapado el inicio a mí. Ah, <ríe> tranquilo. No, yo, no te tienes ningún punto negativo ni nada, ¿eh? No te preocupes. <risa> no, no te excuses. Estoy, estoy viendo la de los Soprano, justo. No la he tenido vista yo hasta ahora. Soy, ah, pues de, mira, de, ya tienes una serie, serie que ver. Y tengo que decir que el, el tema de la mafia y las productoras musicales, pues en Jamaica también… Pues es hostia, pues ¿no? Sí, sí. Ya hablaremos más de ello. Eh, eso bueno, es, eso es. ¿Le damos al, al tema o…? sí. Escuchamos Escucha, ya el, Escuchamos el primero, sí Venga, I will get along with, with you ¿No? Without you, sí Venga Seguiré adelante sin me ti Aquí me corrigen todos el inglés Tú también tú? <risa> <risa> Ánimo Venga, vamos a escuchar A los Melodians Vamos yeah Sí, pues eso es, que acabamos de escuchar este tema de los Melodians, ¿no? Y sí. si te parece, Beñat, pues nos presentase el segundo tema, Sweet Sensation, ¿no? Bueno, he de decir que es totalmente lo contrario de la semana pasada, ¿no? Este este tipo de reggae estoy y está en el otro lado de la paleta, digamos, de lo del Prince Buster y estos son conocidos por la espiritualidad de... De sus voces, digamos. Uh -huh. El segundo tema, acabamos con una de amor, digamos, una oda al amor. No lo he dicho, pero el orden de... Bueno, el primero salió el anterior, fue en el año 70, sí. y este salió en el 69, un año antes. Lo que acabamos de escuchar. Eso es. Vale. Y también decir que este grupo es el... el, el, el os, os suena, ¿os suena seguro? El Rivers of Babylon. Sí, eso es. Conocido no por, suena, la no. de, por la versión de Boniem. Boniem, o... eso es. Pues estos tienen una versión también, de antes la de no me atrevo a decir si es suya o no, porque vete a saber, igual venía de antes las letras o lo que sea, pero… Ya, ya. Pero tiene bueno, la, la grabaron antes que Bonnie M. Eso es, seguro. <risa> eso, eso es seguro, ese dato es seguro. Y sin más, pues Sweet Sensation es eh, el... nada al amor y es, el, es en la sensación cálida y de… Uh -huh, pues muy bien. El, gust <ríe> vale vale peña pues eh, bueno. es que ricasco por estos dos temas eh, que nos has ofrecido aquí a la audiencia de sin chile y Ratia, y Úndate. lo que hemos dicho fuera del micrófono estás invitado ¿eh? ahora te, ¿Sí? tenemos ahí te conocemos a través de las ondas pero ya sabes que estás <ríe> invitado a venir aquí a la semana que viene ahí pinchada además o sea que es una es un eh, buen momento para venir O sea que lo intentaré lo, lo, lo iremos seguro. lo iremos hablando durante la semana vale pues de acuerdo pero... de Iñad Esquerricasco ah, adiós hasta la semana aquí de Agur adiós adiós Pues ya despedimos la sección rock steady ready go de Beñat, desde urnieta en nuestra siempre ritmos jaaiikinos vamos con el siguiente tema de producido eh, por don davis eh, un tema lanzado en el año 1969 otra vez en el sello bolt hoy le estamos dando bastante a bolt stacks eh, no ha sido una opción así premeditada ...pero bueno, están surgiendo bastantes temas de estos sellos... ...sello eh, Stacks y su filial, Bolt, eh, de Memphis... Eh, ...el siguiente tema, como decimos, fue escrito y escrito y grabado por los Dramatics... ...nos estamos refiriendo al tema titulado... ...Your Love Was Strange... Eh, ...el grupo este de los Dramatics eh, realmente se formaron en Detroit en el año 64... Original, originalmente bajo el nombre de The Sensations El sello Stacks los ficha en el año 68 en su política de captar el talento El mucho talento que surgía en la ciudad del motor Y este talento lo vamos a comprobar rápidamente con el tema que vamos a escuchar Como decimos, Your Love Was Strange, Los Dramatics Sol conexión en el espacio de cada escala de sol que une pueblos gente culturas como no a través de sol sol conexión Bueno, pues uh, vamos con el, la siguiente sección, un programa que está lleno de secciones, pero en definitiva lleno de, de magia negra, el soul, el blues, el rhythm and blues, este año ya el ska, el rock steady, vamos, música maravillosa. Y además eh, estamos asistiendo hoy a un hecho histórico, <risa> Porque, bueno, empezando desde la derecha del todo, tenemos aquí... Bueno, el año pasado lo presentamos a la voz de Soul Connection, que es nuestro amigo Yuri. Se anima a decir unas palabras, unas palabritas para la audiencia, para que vean el cambio de voz, porque cuando grabó este... A ¿estás? la voz de la intro. No sí, sabes. la voz de la intro, quiero decir, la voz de... Bueno, yo le amo la voz de Soul Connection, porque es la primera voz que escuchan eh, nuestros oyentes. Ah, no quiero hablar. Sí, hombre. Pues di hola. <risa> Hola. Oh. hola Suena a voz de Isaac Hayes hola ¿Qué tiene? ¿14 años o 28? 28 casi no. ¿Cuántos años tienes Yuri? Oh, 16 No oímos no, ¿Y con cuántos años grabaste esta sintonía? Más o menos Puf, Pasa el tiempo 10, eh. 12, 12 más o 12 o menos. 13 años 13 a ver, no, La audiencia nota el cambio de tono, que sí? Sí, sí, ha llovido. Ha llovido, como está lloviendo ahora. <risa> bueno, y el siguiente hecho histórico es que a mi derecha, justo a mi derecha, está por primera vez en directo para todos vosotros y vosotras, Carlos el Profesor, que es el que realmente se encarga de esta sección. Pero vamos, que la costa Dios ayuda eh, poderse aquí delante del micrófono. Si él es el responsable, pues aquí sabes. está, medio castigado. Sí, aquí estoy, pero que, Hola, que estoy completamente obligado por aquí, por el jefe, por Papa Soul... Y bueno, a ver si hoy no lo hago muy mal y no me despiden, pero bueno, ya veremos. No, no, tienes que hacerlo rematadamente mal para que te despidamos. <risa> bueno, todo es posible. Todo es posible. Bueno, Carlos, eh, ¿qué nos traes hoy aquí para todos en Soul Connection? Todos y todas. Pues bueno, ya que tengo hoy voz el eh, anterior el anterior programa, cuando fue el primer tema de esta temporada de Soul Connection, pues empecé con un tema de jazz, Y como has dicho bien antes, David, que en este programa van todo temas negros y tal el, Precisamente el jazz pues no ha aparecido mucho por, por este programa, algún tema pero Algún tema y con alguna influencia Sí, y quería, bueno, pues en esta temporada, las primeras semanas, pues darle un poco de, de espacio a... Perfecto, a es, tu es tu sección, Carlos Y bueno, pues nada, sin más dilación, es eh, decir, os que íbamos a conectar directamente con el pulso inconfundible y con el permiso de nuestro amigo Funk Totti, eh, con el pulso inconfundible como decía de James Brown, a través de las cuerdas mágicas del gran del gran Grand Green. El tema que vamos a presentar hoy en It Funky Now encontró una nueva vida cuando el guitarrista de San Luis, Ganguin Decidió reinterpretar, reinterpretarlo a su manera, más suave, más jazzy, pero igual de sucio y con ese swing que solo Green sabía darle. Grant Green, nacido en San Luis y falleció en Nueva York en 1979, fue un guitarrista estadounidense clave en el soul jazz y en el hard bop Tenía un sonido limpio, rítmico y profundamente blusero, y se convirtió en una figura especial del sello Blue No Records, que bueno, todo el mundo que sea un poquito aficionado al jazz reconocerá enseguida, durante los años 60 y 70. Tocó junto a músicos muy reconocidos como Herbie Hancock, Lee Morgan o Lou Donaldson y dejó clásicos como Idle Moments y Green Street. Su estilo influyó en generaciones posteriores de guitarristas de jazz, funk y hip hop. El tema que vamos a escuchar fue grabado en 1970 para Blue Note y este tema es una clase magistral de cómo el funk se funde con el soul jazz. Grand Green no intenta copiar a Brown, lo reinterpreta, lo transforma, lo vuelve a conversación entre bajo, batería y guitarra. Es el tipo de groove que pues, nos hace, sin darnos cuenta, mover la cabeza, un funk, un funk perdón, más elegante con la misma energía callejera. Así que, Andoni, cuando quieras, subimos el volumen Y dejamos que sentir esa conexión en Soul Connection con Gun Green y su versión de Ain't Ad, I, I, It Funky Now. warna bakunya Talkin' for me de los 60 a la frescura del modern La herencia sigue y suena ahora en Herencia Soul. Bueno, pues vamos ahora con Herencia Soul, que ya sabéis que lo que hace es recoger grupos un poco actuales que hacen hacen soul, hacen rhythm and blues, hacen funk. Y ahora con un grupo llamado Fridonia, que es una, realmente ellos se eh, llaman como asociación cultural sin ánimo de lucro, y cuyo propósito es hacer música sin las ataduras asociadas a los rigores de la industria. Componen de forma colectiva, eh, autoeditan sus propios discos gracias al esfuerzo eh, colectivo del, del crowdfunding, Eh, de esta forma pues se establecen puentes de participación Con personas que quieran colaborar con el proyecto Lo que genera, al final, una comunidad cultural abierta Y un público tan involucrado Que forma parte de la familia Fredonia eh, Gracias a este esfuerzo eh, ha, ha conseguido ser, este grupo Ha conseguido ser una banda de referencia en, las, en la escena musical Y que además, como no, pues ofrece un directo demoledor En el 2012 graban su primer disco titulado Fridonia, dos años después publican Dignity and Freedom. En octubre del 2017 lanzan un doble LP llamado Shinobi y en el noviembre y en noviembre del año 2019 presentan su último disco Conciencia. Todos ellos, como decimos, autoprodu autoproducidos, grabados en directo analógico y editados en vinilo. Eh, siempre al máximo detalle cuidando al máximo todos los detalles. Eh, ya han pasado varios singles, varios eh, discos y han participado en, pues, en algunos grandes festivales como por ejemplo el Festival Bofar en Bélgica, a Sing Go Soul, el Festival Relays en Francia, el Festival Timitar en Marruecos, eh, el Festival Imagina Funk, etcétera, etcétera. Eh, pues sin más dilación... Vamos con el grupo Frida Día. L.V. Johnson, además de un buen guitarrista, destacó también como compositor. Sus canciones Are You Serious? y True Love Is Hard To Find fueron grandes éxitos para Tyron Davis, mientras que Country Love tuvo una gran acogida moderada para Bobby Blue Bland y Give You Baby A Standing Ovation. Se consagró como una de las mejores interpretaciones de Soul de los Dells. Johnson, sobrino de la leyenda del blues Elmore James, Aprendió a tocar la guitarra junto a B.B. King. Además de trabajar con Davis, Johnson fue guitarrista de sesión en Stax participando en sesiones para The Bar Case, Johnny Taylor y The Soul Children. Precisamente en Stax publicó esta composición del gran phil Mitchell y como no, bajó la producción de Don Davis. Don't chamise with my money or my woman. Come on in. Asociado con el estilo Chicago Soul de los años 60, Mayor alcanzó la fama con temas escritos y producidos por Curtis Mayfield, como de Monkey Time de 1963 y de 1964. Uh -huh. <ríe> es que es así. <ríe> Mira que bien la canta. Bueno, estos fueron grabados para el sello OK Récords. Su estilo combinaba ritmo de baile, arreglos elegantes y una voz suave, lo que le convirtió en una figura clave del soul más primitivo y del posterior northern soul. Su paso por el sello Stacks de Memphis ocurrió a comienzos de los años 70, cuando la compañía buscaba revitalizar su catálogo con artistas externos a su núcleo habitual. Eh, Lance grabó allí el álbum Ain't No Soul In, In This Old Shoes, que también sería conocido como Mayor Lance at Stacks, en el 72 aunque el disco mostró eh, un sonido más sureño y fan característico de Stax no obtuvo el éxito comercial y su relación con el sello fue bastante breve sin embargo esa etapa refleja un intento interesante de fusionar eh, el soul elegante de Chicago con la crudeza del soul de Memphis vamos allá con un tema de Mayor Lance Since I Lost My Baby A lover can't be a fool But that and my love made out of me. So, baby. Please can you find us a small spot in Bueno, pues ya vamos acabando el programa, vamos llegando al final, vamos Yo creo que nos va a dar tiempo a un par de temas más. Vamos con Ross Batiste, eh, que ha para varios sellos. De Detroit, Revilot, Rick Tick, Golden Wall, Thelma Records. Todos eh, vinculados un poco al entorno musical de Motown, aunque no llegó a formar parte de la compañía. Entre sus temas más conocidos se encuentran eh, canciones como Hit and Run, I miss my baby o This heart is lonely que es nuestra banda sonora vamos a un tema publicado en el sello Telma Records en el año 1964 como siempre como todos los temas que estamos pinchando y que es el hilo conductor de esta sesión número 2 de Don Davis titulado I can leave you Bueno, pues acabamos de escuchar a Ross Batiste y nos da tiempo antes de meter la sintonía final del programa Que además eh, es la parte instrumental de un éxito suyo, como os hemos dicho antes eh, Bueno, como decíamos al principio al principio del programa, no sé si os acordaréis que Don Davis empezó en esto de la música Al principio, eh, trabajando como músico de sesión de Motown y una de sus primeras grabaciones resulta el resultó ser un gran éxito fue el primer gran, uno de los primeros grandes éxitos de Motown. me estoy refiriendo a, a todo un clásico el llamado money y que fue grabado por bart strong pues eh, escuchamos este tema y luego ya nos despedimos Bueno, pues ya hemos llegado al final, hemos llegado justo, justo, <risa> con todo lo que teníamos aquí programado, eh, baranda, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, ha estado... Ha salido chulo el programa, yo creo, ¿no? A ver, hemos tocado varios palos, que es lo importante. No ha salido tan caótico y... como el primero. No, no, ya vamos <risa> sincronizándonos poco a poco. poco a poco, estamos calentando músculo. Pero qué bien, qué va bien la cosa, hombre. Pues, eh... Fanktoti... Ah, muy divertido el programa, ¿no? Ahí acerca el micrófono, porque z sí, se, se, se ha declarado en huelga ¿Cómo <risa> está? ZZ Nuestro rebelión. amigo del Northern Soul Nada, que la semana que, la semana que viene estamos aquí ¿O te, sí, sí. te vas a vacaciones? No El jefe no te las da nos, vaya. Entonces no puedo no Bueno, pues nos veremos aquí la semana que viene eh, La semana que viene anuncio además Que tenemos pinchada otra vez Vienen aquí nuestros nuestros amigos Íñigo Art y el Doctor Punco Vienen aquí con sus vinilos Con sus maletas Y cargados de, de buena música Y... No No Bueno, tenemos aquí un disidente, ¿eh? Trabaja para nosotros, pero es un poco disidente. Pero bueno, poco a poco ya le estamos ahí... Distorsión sonora. Distorsión sonora, se nos está distorsionando demasiadas veces. Bueno, venga, que ha sido un placer con que estéis ahí detrás de de la radio, ¿no?, escuchándonos. Eh, toda la gente de aquí de Rentería, Orereta, sabemos que ya alcanzamos más sitios, más pueblos, Lezo, Donosti vido en seguro, y a través de internet, pues bueno, pues eh el, la audiencia es mucho mayor. O sea, que a todos y a todas muchas gracias por estar ahí, disfrutar de la buena música y nos vemos la semana que viene eh, aquí en Sin Chile Quirracial, la 100.0 de la FM. Eh, nos podéis seguir también en la página web en sinchile.net en ovejasnegras.com también, hay los podcast que vamos colgando de cada programa eh, y en la página por supuesto, la página de Kales Kales Soul la página Facebook nada, ala nos vamos ya, sí. cerramos la puerta y nos vamos, cerramos la puerta de Kales cales Soul